decir por arte, por ejemplo, que somos respetuosos, de todas las tácticas, las estrategias, que queremos pedir, pues, digamos, la participación de la gente, delegar en, en, en los afiliados, en la gente que va a ser afectada, porque me parece que el remedio para curar este tipo de enfermedades, porque es una enfermedad, una, de alguna manera el remedio para eso es la movilización, poner y eh, pa participar, ya no, yo no creo que haya espacio de parte de los trabajadores, las trabajadoras, para culpar a las organizaciones sindicales de tal local cosa, sino empezar a poner, eh, digamos, la voluntad, la mística, y salir a la calle y reclamar por las cosas que nosotros nos afectan. Y esta norma, nosotros nos están afectando, y el remedio es salir a la calle todos juntos. Nosotros estamos hemos coincidido con las organizaciones hermanas de un paro un paro provincial de parte de las organizaciones hermanas, y nosotros obviamente tenemos un paro nacional de ATE, pero con todos los pliegos hay indicativos que tienen que ver en la provincia, que en este caso puntual es el tema de pedir la derogación de esa norma, que es nociva para los trabajadores, trabajadores formosas, ¿no?